La mencionada Tecnópolis, la reinaugurada Tecnópolis que te, que te conté la semana pasada. Lo cierto es que empezó esa maquinaria de la comunicación y de la cultura a sentir el tráfico de la gente en este extra large, eh, fin de semana que tuvimos, pero no era nada más para el fin de semana. Este Tecnópolis va a seguir siendo alimentado por un montón de eventos culturales que son sumamente importantes en algunos casos, por supuesto, más y en algunos casos son más brillantes, ¿viste cómo es todo? Para hablar de alguno de esos elementos que va a estar dándole vida a esta nueva edición de Tecnópolis, estamos en contacto con Isabel Carmeneker, que es parte del colectivo que protagoniza Nosotras en Libertad, un uh, un libro web. Vamos a preguntarle a Isabel qué es un libro web y y si es cierto lo que yo dije. Hola, Isabel, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Sí, sí, es cierto lo que decís. <ríe> eh, presentamos en Tecnópolis este jueves a las 15 horas eh, el libro web que se llama Nosotros en Libertad. Nosotras en Libertad es un puñado de historias y cualquiera se podría estar imaginando... Eh, historias de feminismo, Isabel, ahora. ¿Cuáles eh, son las particularidades bueno, de estas historias que, mirá, que vamos a poder disfrutar? Nosotros somos una colectiva de expresas políticas. La mayoría estuvimos presas en la... concluimos en la cárcel de Villa devoto pero también de compañeras que han estado en otras cárceles eh, en el país, eh, fundamentalmente en la época de la dictadura. Algunas Eh, fueron detenidas antes y algunas quedaron eh, detenidas un tiempo después por sus causas, eh, aún en democracia. Eh, estas presas políticas, que eh, hemos mantenido grupos más grandes, más chicos, comunicadas a lo largo de todos estos años, en el año 2006 presentamos un libro papel, que se llama Nosotras Presas Políticas, Y bueno, después de andar con ese libro en presentaciones, eh, recabar lo que este, lo que se opinaba con su lectura y, y brindando eh, nuestras experiencias, eh, bueno, ahora surgió en pandemia un, la posibilidad concreta de una propuesta que traíamos hace un tiempito, que era hacer un segundo libro, ya de nosotras en libertad. Muy bien. Eh, la, lo cierto, Isabel, es que vos eh, apareces en una en un protagonismo que tienen las personas que sobrevivieron a la, al terrorismo de Estado en la Argentina y eh, pasaste por ahí como militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la juventud peronista. Y las compañeras... Compa compañeras eh, sí. de Montonero, es, eh, de, ¿de cuántas agrupaciones, digo, Isabel? Eso eso este eh, ha sido un desliz, eh, que no me pareció que tenía que explicárselo en su momento a la periodista, pero en realidad eh, yo fui de la FARC, fui las Fuerzas Armadas Revolucionarias, eh, como tantos jóvenes en este país, en algún momento optamos porque la lucha política continuara en, en esa forma, pero en el año 73 las organizaciones se fusionaron y como tal yo me asumo como montonera en bien. aquel momento. Muy bien, tal ¿eh? cual. Ahí se detenía en ese momento. Bueno. Eso sería como para completar esa parte, pero hay compañeras que vienen de experiencias de base, compañeras de grupos cristianos de base, compañeras que vienen de, de ERC, TRT, de, de experiencias de, de, de, de pelear en el monte, de luchar en, en, en huelgas, en mastilleros, eh, en, en distintas eh, situaciones, ubicándonos en el país de, de, de, de los años 70, 80, y bueno, y las experiencias son muy ricas porque son muy variadas. Decime una cosa, Isabel, pues, vos sabés que sí. un poco entiendo que para hacer un libro con 200 eh, testimonios, o con, con los testimonios de 200 sí, personas, 200 personas sí. eh, debe tratarse de alguien con un sacavocado, si se quiere, charlando con las personas para tomarles testimonio En este caso, con Nosotras en Libertad, ¿funcionó de la misma manera o cada una se sentó oh, mira, y hizo su propio somos... relato? y eh, Nosotras eh, lo hicimos organizadamente de otra manera. Hay tres compañeras que impulsan primitivamente, una idea ya madurada por la mayoría, tres compañeras lo impulsan, formamos un grupo de 20 promotoras y esas 20 promotoras nos dividimos en eh, unas que iban a ser las escribas, que iban a recibir lo que escribían las compañeras, otras iban a hablar sobre, escribir sobre el contexto, otra armar sobre los videos que íbamos recibiendo, pero cada compañera en su casa escribió alrededor de dos páginas en el planteo, eh, digamos, asistida por esas escribas. Claro, acompañadas. O, acompañada, o simplemente cuando terminaban lo mandaban hubo compañeras que optaron porque su relato fue en un video. Y entonces vino un video con, con lugares donde participaron, eh, contando sus experiencias, bueno, pequeños videos. Hay eh, compañeras que hicieron sus hicieron un relato de algún momento de estos tiempos de liber en libertad en clave de humor. Ah, y hay mira. otros que Eh, lo, lo hacen desde un punto de vista mucho más triste, o, o, o triste o, o trágico, como, como puede lo que les tocó vivir, ¿verdad? Atravesado todavía por el dolor, Atravesado. Isabel. Es, obviamente, es muy, obviamente. Tiene mucho sentido. Es muy sentido. difícil la inserción, imagínate, hay compañeras que estuvieron, si no puedo no entre 8 y 10 años, Este, volver a insertarte en una sociedad en la que saliste a los 17 o a los 20. ¿Chupada por 10 años, 8 o 10 años, Isabel? Sí, sí, hubo compañeras. ¿Desaparecidas? Personas. No, yo te estoy hablando de cárceles que mal llamamos legales. Claro, claro, sí, sí. Apod... Porque se cumplían todos los delitos posibles. Sí, sí. Pero era la cárcel vidriera que se utilizaba, ¿verdad? Tal cual. Sí, Esas, este, son Ya me, me, nos centramos a imaginar, Isabel, este la diferencia y el ambiente que podemos llegar a encontrar entre lo que nos decís que algunas eligen relatar o transmitir a través del humor y otras no pueden hacerlo sin recordar las heridas que todavía nos cierran. El, el, el laburo, en todo caso, eh, tu militancia, desde la libertad y desde de la necesidad de contarle a la sociedad, Isabel, por ahí a vos te sentimos más fuerte o más curada. Eh, ¿Te ha servido esta, este andar exponiendo y hurgando y convocando? Sí, sí, a mí me ha servido mucho. Eh, yo Lo que pasa que que... Eh, Muy tempranamente, yo, a mí me me expulsaron del país, me, me, me echaron, digamos. Me fui a, a Austria, que era el país de mi padre. Y yo ahí ya empecé a hacer todo lo que eran las denuncias, a hablar, eh, viajar a FISA y hablar con funcionarios, escribir cartas, por la situación de los detenidos desaparecidos y los compañeros que estaban en las cárceles. Y entonces, bueno, después continué cuando volví a Argentina, a pesar de que trabajé muchos años como docente como maestra, eh, nunca abandoné la, la, la, la, la prédica por la situación, las denuncias, eh, declaré en, en los juicios primeros que se hacían los juicios de la verdad, antes que, que, que se habilitara la realización legalmente de los juicios este, de lesa humanidad. Y bueno, he declarado varias veces, por por mí, por mi familia, por compañeros, eh, así que, bueno, y, y cierta facilidad de palabra a veces. <risas> Está bien, pero Isabel, eso también se cultiva. Definitivamente te vemos en un claro. eslabón más de tu de tu larga militancia. También podemos decir, si se quiere, que es exitosa porque estás acompañando a muchas mujeres que pasaron por lo mismo que vos o por situaciones más difíciles y que también necesitan eh, poder mirarse con la sociedad lo explicaste al principio de una manera pausada y muy tranquila porque todavía debemos una discusión o una reflexión más amplia sobre las violencias de los años 70 este al amparo también de una condena permanente a la a la eh, al terrorismo de estado que se vivió en la argentina Así eh, es. nosotros eh, en general hemos vivido en nuestra juventud en nuestra niñez en dictaduras Yo nací en el año que falleció Eva Perón. Y, y prácticamente tuve tres años de un gobierno nacional y después, casi siempre en dictadura. ¿Hola? Sí, sí, sí, te oímos, ah, Isabel, te oímos. Eh, casi siempre en dictadura. Eh, los reflejos que uno tiene, los, los condicionamientos que uno hace para elaborar una política cuando decide participar activamente en, en en los destinos de una patria, en la patria que, que, que nos cobija, la patria mía, eh, bueno, eh, no es lo mismo, digamos, si vos estás en democracia y decís que esto no me gusta, tal cosa, entonces salís a la calle, o haces una nota o o, o filmás 20 películas, pero es muy distinta la situación de vivir casi permanentemente en, en dictadura, ¿no? En tiempos de... No solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Tal cual, tal cual. Es por eso que nos parece sumamente importante lo que pasa en Tecnópolis, en muchos casos, como lo que va a pasar este jueves con vuestro libro web, eh, Isabel. Los, nos los parece fundamental, web. ¿no? Muy moderna cómo no te, no, no, no te habías imaginado en esta pero de todas maneras bueno. este fue la resultante de que vos estás con el DLE que te dele me parece y después vino la pandemia la correspondiente cuarentena <risa> y siguieron laburando igual eh, si no, no entendés sabés lo que más aprendido en este tiempo te estuviste <risa> capacitando a full y sí, bueno. sí, hubo compañeras que, que hicieron cursos todo no la verdad es que fue como experiencia organizativa, solidaria, política, en definitiva, muy bueno Genial. Entiendo que el libro, eh, al ser un libro web y tener material audiovisual, va a ser va a estar disponible eh, como para que lo abordemos en distintas salas, ¿o, o cómo va a funcionar? ¿Cómo Mirá, lo describirías, Isabel? Eh, creo que es www.nosotrosenlibertad.com. Eh, a partir del 15 ya está instalado. Muy bien. Podés Se... acceder, hay diferentes formas. Una de las formas de acceder, por ejemplo, por por las escritoras, por el nombre de las personas que escriben, si uno conoce. Otra forma es por las regiones, de donde vienen hay una que es del litoral, y entonces accedes ahí, y la, la primera que canta es Teresa Parodi, y ella inaugura, digamos, el, el, el recorrido por el Paraná. Y después están los escritos de las compañeras, eh, las fotos, los videos. Después hay otro que es de los Andes, eh, Pampa y Patagonia. Y, y, bueno, y allí me parece que, que es este Verónica Condomí la que inauguración tres cantoras que cantan eh, cada una en dos cantores. Eh, en dos recorridas en dos de esas recorridas está la Mariana Faria Gómez eh, Mariana Faria Gómez eh, Verónica Condoni y Teresa, Teresa de ahí está eh, sí. nos imaginamos una experiencia formidable a pesar de que vamos a encontrar este testimonios desgarradores Isabel, esto es eh, claro pero, pero son no, no, no es nada diferente lo que desgraciadamente vivió este nuestro país después de, Ay, mira. Bueno. ¿Hasta estás estás bien? ¿Estás Me estás llamando, me estás llamando? Bueno, bueno, te, te disculpamos, te disculpamos, Isabel. Te bueno. te voy a liberar entonces termino de dar los datos de la transmisión que va a estar accesible para todos. Te agradecemos sí, este contacto, sí, sí, Isabel. Sí, sí. Muchísimas sí, gracias. Cualquier cosa después este, nos volvemos a hablar si vos querés. Sí, sí, por Después favor, el libro. por favor, tenemos que terminar de hablar de las presas políticas. Gracias, Isabel. Bueno, claro, claro. Un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, Hasta pronto. ahí está Isabel Eckerl, eh, una de las autoras, una de las responsables del libro Nosotras en Libertad.